Forma. Originarios a Bueno, en principio la incomodidad de que, de que no saben para para la familia, que lo más importante porque son las, las víctimas de, del asesinato de, de, de Rafael, eh, que bueno fue lo primero que, que se planteó en la primera audiencia de debate del juicio oral y público, y bueno, fue rechazado por tercera vez. Es algo que siempre sobrevuela eh, y va a sobrevular este juicio hasta que sea acá, porque bueno, tuvimos esas dos primeras jornadas en la ciudad de, de Menúco bueno, de Roca, uh -huh. porque bueno, el juicio se desarrolla los martes y miércoles, de ocho y media a 1, o a 12, perdón, y de 1 a 3. Entonces, nada, esas jornadas dobles y también a mitad de semana, bueno, lo que genera es que eh, la familia y obviamente nosotros, por poder María o hasta feudal, también tengamos que, que irnos el lunes para estar el martes y obviamente volver el jueves, porque ya el miércoles, después de la audiencia, es, es difícil, ¿no? la ruta está nevada, que estoy a sacar mi billete cayó mucha nieve uh -huh. incluso eso también afectó eh, la conectividad que, que el tribunal ha venido diciendo de que, de que está garantizada bueno uh -huh. la verdad que para la familia Rafa que no tiene no tiene los servicios eh, básicos tampoco la, la conectividad eh, está quebrada entonces tiene que ir el centro el barrio estaba lleno de nieve la difícil de entrar y salir mismo en Bailoche se cortó primero la conectividad y después se cortó el alumno. Entonces es un juicio que se va llevando, no quiero decir a los ponchazos, pero varias dificultades técnicas de conectividad, de publicidad, también que la sala sea pequeña, la sala de audiencia ya existe, sea pequeña y posibilita que mucha gente pueda estar o participar de las audiencias, sí. este, y la, la la difusión, digamos, a través de, del canal de YouTube, que era lo que había asegurado el tribunal, se está haciendo el diferido porque se están dando ahora las declaraciones testimoniales, así como las indagatorias, que son los relatos, los testimonios de la gente que estuvo en el hecho o en el lugar del de hecho. <coughs> entonces eh, para evitar que otros u otras que tengan que declarar lo escuchen eh, no, se, no se transmiten este, como tampoco podrían estar en la sala los testigos que tuvieran que declarar en el futuro así que esa es la digamos la parte más más formal en lo que hace a, a, a cómo se está desarrollando después ahora mm. bueno, pasaron la, las indagatorias, que es el momento en donde los diputados, pueden ejercer su derecho de declarar, de contar cómo fueron las cosas para ellos, uh -huh. pero bueno, no tienen obligación de decir la verdad eh, y obviamente eh, sería muy extraño que se inculpen, ¿no? Claro. Eh, en las declaraciones, sobre todo, me voy a, a la de Pintos. Eh, uh -huh. eh, bueno, primero parece un pasquín, es eh, un pasquín partidario de cualquier gobierno liberal o de derecha, estructura, mm. siendo en contra del sistema, yendo en contra de las comunidades, incluso de, de la misma, la misma postura judicial, de cómo viene el proceso, eh, y con una notoria meta discriminatoria o, o racista directamente. Eh, así que, que bueno no no hubo no hubo mayores sorpresas eh, desde lo jurídico Salvando la la cuestión de que eh, indicaron que dispararon al cuerpo no que frente a, a, a su relato a la agresión que estaban recibiendo este, dispararon al cuerpo del de integrante de la comunidad eh, eh, cuestión que que sí cambia algunas cosas de cómo venía la parte de la instrucción o sea la, la primera parte del expediente porque eh, no era lo que no era lo que se había dicho en el primer momento pero bueno esto sería con lo que con lo que nos estamos manejando ahora uh -huh. este y que nosotros no tenemos dudas este, de que se iban a matar por hablamos de que no fue una cacería de Carranza lo mataron con la espalda eh, de que no hubo enfrentamiento, porque dentro del de, de lugar donde Albatros terminó de darle muerte a, a Rafa, había más de 130 balas, mm. toda desfectura, ¿no? No había ninguna otra bala que no fuera de ellos, ni ningún otro rastro que no, que no se correspondiera con, con algún armamento de los que se Así que... Eh, eh, Nosotros los organismos de derechos humanos tenemos bien claro, ¿no? Cuando viene una fuerza de seguridad a hablar de que hubo un enfrentamiento y las pruebas solamente arrojan que hubo solo lado que tenía armas y balas. Este es, entendemos que es uno más de esos casos, lamentablemente. Y uh -huh. bueno, esperamos que va a ser un juicio largo, o sea que se que ser hacer varias semanas, un par de meses, Eh, por esta dinámica también de no hacerlo de corrido sino de no continuarlo a martes y miércoles mm. y bueno, quedan varios testigos de la, de la Fuerza de Seguridad, la mayoría porque también tiene que ver con, con el tamaño del despliegue que tuvieron hasta ahora los testigos que declararon fueron también integrantes de la Fuerza de Seguridad eh, todos de Prefectura y Policía Federal Argentina mm. con, una, con un notorio un notorio... y, pues, tranquilamente o sea, era la misma... para hacer bien, bien claro, ¿no? Era ...y se interpretó de dos formas distintas, ¿no? Uh -huh. Así que puede hablar del profesionalismo, sin dudas, de que la, la Policía Federal Argentina Independientemente de lo que de lo que tuvo que hacer, ¿no? Con el allanamiento ya previo a, al asesinato de Rafael, eh, se manejó con profesionalismo, cumplió uh -huh. con la orden de resguardar la integridad, ¿no? Y las las, las normas en generales que responden a los protocolos de la fuerza de seguridad, Bien. de la profesionalidad, este, de, digamos que hacen. La, A, la, a lo que uno puede entender como algo razonable, sin incluso tener conocimiento del cuál es el protocolo de, de la Fuerza de Seguridad. Bueno, en principio estaríamos todos de acuerdo en que no tienen que disparar a nadie. Eh, eh, el segundo término, que no tienen que disparar a nadie por la espalda. Y en tercer lugar, este, sin dudas que cualquier agresión tiene que ser como proporcional, ¿no? Está claro que si alguien insulta en la calle, o bueno, lo vas a proponer por con el auto, Claro. Eh, bueno, así que ellos se focalizaron ahí, en, en, en cada uno explicar su operativo, de qué forma se maneja, uh -huh. este, pero bueno, la diferencia fue notoria. Este, hubo un, un allanamiento como territorio horas antes, este, sin, sin que haya un muerto y algunas horas después Albatro, eh, eh, que uno de los testigos descaró de que ellos sabían y charlaron eh, sobre que iban a ir a a, a sacar a unos indios mapuches que, eh, bueno, si los prendieron como voluntarios, bueno, fueron y, y básicamente fue una cacería. Los mm. corrieron hasta donde llegaron y cuando descansaron eh, los ciudadanos no pueden. Eh, claro que creyeron de que los que tenían la estaban muertos porque recordamos que no solamente mataban a Rafa sino que hundieron a todo que era más pues, de, o sea, no, de la comunidad de sus partidas que no habían así que bueno veremos cómo procede esto y bueno que Bueno. Informa. Convocatoria La Plata, Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con Emilia Basallo, una de las compañeras referentes de la Marcha Nacional contra el gatillo fácil, que es este próximo lunes 28 de agosto a las 13 horas del Congreso a Plaza de Mayo. Hola, Emi, querida compañera. Hola, negra querida, ¿cómo estás? Bien. Te vos... saludo a vos, al compañero y a toda tu audiencia. Un saludo, compañera. Y Alejandro es de la Coordinadora Barrial Resistencia. Emi, contanos un poco cómo viene la organización de la marcha. Cuál es, eh, contanos cómo viene eso. Bueno, no, no, la organización de la marcha viene bien como todos los años. Perdón que estoy arriba de un colectivo. Pero se escucha perfecta um, a tu voz, Emi. Bueno, bueno, me alegro. Bien viene la organización de la marcha. Siempre los mismos familiares los organizamos. Se van sumando algunos. Este año tuvimos poca convocatoria, o sea, poco convocamos, pero vinieron muy pocas organizaciones a, a acompañarla. Lo que es la organización, no y la distribución de tareas, lo, lo que hay que hacer. No lo digo a modo de crítica, sino a modo de sé cómo cuál es la coyuntura actual del país y, y cómo la, la vienen piloteando y, y pasando las organizaciones, pero bueno, creo que esta es una marcha importante, porque todo todo el contexto pasa no solamente por lo social, y lo social pasa, o sea, todo transcurre también con lo represivo, ¿no? Uh -huh. Y también, eh, o sea, la, la lucha que damos nosotros es la que dan un montón de, de organizaciones, unos con una propuesta y política distinta, con formas de, de llevar adelante la organización de, de esas organizaciones, de esas políticas, pero bueno, el hambre lo sufrimos todos, la represión la sufrimos todos, y los gobiernos, gobierne quien gobierne, a 40 años de la democracia sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, el capitalismo, el imperialismo, son los que vienen eh, arruinando arruinando nuestro país, arruinando nuestros pibes y nuestras pibas, las drogas, eh, los medios hegemónicos que, que crean ese odio ese odio contra los pibes y las pibas y no piensan que la Argentina es de todos y la construimos entre todos. Pero bueno, será cuestión de, de organizarnos para seguir dando esa discusión y crear esa conciencia de clase. Emi, imagino que se suma a la marcha la familia de Facundo Molares, ¿no? Y sus compañeros, imagino que sí. Sí, sí. O sea, eh, eso, eso es uno de los puntos principales que va a estar en, bueno, en el documento y que vamos a hablar ahí en Plaza de Mayo vos sabes cómo es la organización de la marcha que es el, la palabra solamente lo tienen los familiares de, de víctimas y bueno en este caso invitamos a a su compañera Lali para que para que pueda hablar contar y, y lo, lo que ya sabemos pero bueno en palabras de de alguien de de la familia de, de Facundo, sí la verdad que nosotros entendemos que eso no fue casual eso es lo que vamos a denunciar que eso estuvo preparado Eh, a Facundo lo pasaron, lo asesinaron y a modo de mensaje también, ¿no? También nos planteábamos el tema de, de la represión en Jujuy, ¿no? Sí, sí. Previo a un mes a, a Las Paso Morales decide reprimir una, sacar una ley y, y bueno, eso también, eso, eso creo que es, o sea, la lectura política que yo hago es eh, esto le va a pasar a todos, digamos, ¿no? Mhm. Uh -huh. Así que en esa coyuntura actual que vivimos en el país, tenemos que replantearnos las organizaciones, los que militamos. Yo como militante de una organización revolucionaria, pienso que hay muchas, muchas cosas que no tenemos que replantear y darle la discusión a los compañeros. Basta de represión, basta de hambre al pueblo, basta de gatillo fácil, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Son varias de las consignas y... Que figuran en el comunicado de la marcha nacional contra el gatillo fácil La novena marcha nacional contra el gatillo fácil Que se desarrolla desde el Congreso a Plaza de Mayo Este lunes 28 de agosto a las 13 horas Emi, querida, ¿qué reflexión podrías hacer? Y, ¿Y cómo convocarías vos a la gente para que asista a la marcha? Es convocar a, a todo aquel que entienda que el gatillo fácil es una política de estado y que está dirigida a una clase social que lamentablemente eso es lo que lo que sufrimos diario a diario no la división de clases y aquel que no que no lo entienda y quiera compartir y quiera difundir y charlar con nosotros mismos no los o sea los afectados directos fueron nuestros hijos pero nosotros somos la voz con nuestros hijos no están... Y, y a lo mejor ahí tendrían un poco más de, de empatía y de conciencia en decir, wow ¿Cuántos pibes hay? ¿Cuántos pibes mueren en contexto de encierro? ¿Cuántas cosas armadas? ¿Cuántas desapariciones forzadas que la gente no sabe? Porque los medios te venden otra cosa. Te venden todos los días la inseguridad, que lamentablemente hay inseguridad, pero es por el hambre y por, por la droga y por todo lo que... Eh, los gobiernos de turno que pasaron fueron los que instalaron todo eso y ahora... Va a costar mucho, mucho, mucho salir y no con el voto, te lo aseguro. Así que el que entienda eso puede marchar con nosotros. Emilia querida, nos encontramos entonces el lunes 28 de agosto, este próximo lunes a las 13 horas para marchar junto a todos los familiares y reclamar basta de represión en nuestro país, basta de asesinar a los pibes. Un abrazo inmenso, Emilia. Abrazo, compañera. Un gusto poder conversar con usted. Nos vemos. Bueno, no, igualmente, para los dos, nos vemos el El lunes estabas ahí en la marcha. Un abrazo. Informa. La garganta poderosa, periodismo villero. Buenos Aires. Nacional con palabritos fácil, como yo digo todos los años, la problemática de, de la represión estatal eh, por las fuerzas de seguridad se va profundizando porque hay cada vez más hambre, más desocupación. Y, gobierno que gobierna la droga va a seguir existiendo. El hambre va a seguir existiendo. Si no hay un pueblo que se despierte, que tome conciencia, de que esto va a seguir así, lamentablemente vamos a tener más asesinatos, asesinados asesinato cada veintidós horas. Las fuerzas represivas de la ciudad de Buenos Aires asesinaron hace pocos días a Facundo Molares durante una manifestación. Su ensañamiento y cobardía fue filmada y desmiente la vergonzosa acción policial. Distintas formas de matar se van sumando a las más conocidas. Desde hace un tiempo vemos patrulleros que se tiran encima de los pibes, los acorralan, los atropellan y les pasa por encima. Seguramente lo harán para después no ser calificados como gatillo fácil, pero nosotros sabemos que es igualmente represión estatal. Decimos entonces, no a la baja de edad e imputabilidad. No a los discursos que criminalizan a nuestros pibes y pibas. Ni una menos en las cárceles también. Basta de torturas y muerte en los lugares de detención. Basta de desapariciones forzadas. Basta de detenciones arbitrarias y causas armadas. Basta de gatillo fácil. Ni un pibe menos. Ni una piba menos. Ni una bala más. El Estado es responsable. Gira TV, Mendoza. En medio de los discursos eh, que buscan desprestigiar la ciencia y el trabajo de los científicos en nuestro país, eh, hemos eh, decidido contactar a Gonzalo Castillo. Él es doctor en ciencias sociales y también investigador del CONICET y docente en la Universidad Nacional de San Juan. Eh, hola, Gonzalo, cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están todos, todas? Bien, aquí preocupados por nuestra ciencia y nuestra soberanía también. Así que por eso queríamos contactarte y bueno que puedas explicarnos eh, cuál es la función de, y la importancia que tiene el CONICET y otros organismos también públicos de ciencia y técnica en nuestro país. Bien, perfecto. Eh, la verdad que es una importancia trascendental el hecho de contar con un desarrollo científico y tecnológico propio no solamente nos lleva a un proceso de autonomización y soberanía en materia de ciencia y técnica, sino que nos lleva a la potencialidad, a tener la posibilidad de que tanto la ciencia, como la tecnología, como la innovación se encuentren directamente en línea con las necesidades reales de nuestro país. La, el hecho de que eh, el CONICET sea un organismo público y nacional junto a los otros organismos públicos y nacionales dedicados a la producción de, de conocimiento científico tales como el INTA, el INTI, la CNEA y diversas organizaciones del Estado que han trabajado en diferentes áreas del conocimiento ya sean ciencias exactas, ciencias naturales como ciencias sociales también eh, lleva a esto principalmente a tener insumos de conocimiento, insumos de tecnología, insumos de innovación, directamente usados a solucionar problemáticas que son locales, que son de nuestro país, de nuestra región, y que, por ejemplo, el sector privado, como lo hemos podido ir analizando en diferentes investigaciones a lo largo de, de, de la historia de estos organismos, de la historia de las universidades, en Argentina específicamente, el sector privado no ha tenido un gran interés en la inversión en ciencia y tecnología en nuestro país. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es el rol del Estado en el desarrollo de la ciencia, del avance científico? Eh, y bueno, ¿cuál es la situación hoy del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación? Bueno, el rol del Estado, más o menos como lo, lo veníamos charlando, es trascendental en países como eh, Argentina. Por qué lo estamos viendo así y porque es, el Estado es el gran inversor y el gran impulsor de la ciencia construida en el país. En este sentido, qué, qué, qué es lo que podemos ver como como grandes ejemplos a, a, a nivel fáctico, a nivel material. Eh, todo lo que es la, la producción de tecnologías de la comunicación, la producción de satélites, el impacto que tuvo la producción científico-tecnológica en el desarrollo de tecnologías en materia de salud durante el tiempo de la pandemia y de la explosión de, del COVID-19. Todo esto impacta y redunda de un modo positivo En la sociedad de argentina estamos hablando de una ciencia soberana pensada para solucionar problemáticas locales, problemáticas nacionales y problemáticas regionales. En este sentido también todo lo que es la investigación en materia de ciencias sociales, todo lo que fue la sensación en materia de, de, de políticas sociales en cuestiones de salud, todos los estudios las investigaciones sobre desarrollo poblacional, desarrollo urbanístico, eh, Trabajo y población, estamos hablando también en materia de derechos humanos, de violencia de género. Todo ello, todas esas investigaciones redundan en aportes específicos para el desarrollo, la consolidación y la construcción de políticas públicas que llegan directamente al territorio, que llegan directamente a las poblaciones que necesitan una solución y necesitan un acercamiento del Estado para solventar, sostener, incluirlos y contribuir al al desarrollo a su desarrollo y a su y a su inclusión a su inclusión en en la sociedad bueno la semana pasada la comunidad científica salió a manifestarse contra los eh, dichos de Milay y de la Libertad Avanza que bueno atacaban eh, a la ciencia y a las universidades nacionales también Y bueno, en ese sentido quería preguntarte cuáles son los desafíos que tiene la comunidad científica en este contexto y bueno, ¿y cuál es el vínculo que tiene con la sociedad? Perfecto, es muy interesante la pregunta que realizaste, a que las universidades y los organismos científicos tecnológicos del país tienen un vínculo muy fuerte y muy contundente con la población argentina en general y con las localidades específicas donde estos espacios de investigación y de producción del conocimiento se emplazan en particular. Eh, históricamente las universidades han articulado un modo muy proactivo con la Eh, los sectores socioproductivos, ya sea en materias de eh, transferencias, ya sea en materias de extensión, ya sea materias de con, eh, consolidación de vínculos asociativos para la producción de las pequeñas y medianas empresas, para la implementación de nuevas políticas y nuevas estrategias pedagógicas en otros sectores educativos, medios y primarios específicamente, es decir, el vínculo entre la ciencia, la tecnología, las universidades y la sociedad, ha estado presente siempre y ha sido muy, muy valorado desde los sectores sociales. Ahora, considero que el gran desafío que tenemos eh, de aquí en más es de fortalecer la comunicación del conocimiento, la comunicación pública de la ciencia, generar estrategias, espacios donde estas articulaciones, estas relaciones que han existido eh, desde que las universidades existen, con ICET existen, logren visibilizarse, logren trascender hacia públicos extra académicos, hacia diferentes sectores, hasta incluso eh, poder ser visibilizados en los medios de comunicación. Eh, quiero agradecer eh, fuertemente la espacios desde tu noticiero, desde tu programa, porque son estrategias de este tipo las cuales tenemos que comenzar a encauzar y comenzar de a, a actuar de un modo proactivo entre medios de comunicación, universidades, organismos científicos, tecnológicos, porque, como te comentaba, La articulación con la sociedad está, las producciones están, las realizaciones de insumos para políticas públicas vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo. Yo creo que ahora es un buen momento para comenzar a visibilizar, comenzar a, a abrir las puertas de las universidades, a abrir las puertas eh, de los organismos científicos tecnológicos para comentar en todo momento qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo llega a la sociedad. ¿Por qué llega? Pero a veces la visibilización de esa llegada es lo que... Eh, deberíamos tomar como un punto para avanzar y para fortalecer en, aquí en más y hacerlo como una política eh, constante en el desarrollo de las actividades científico-tecnológicas. Bien, muy interesante esta visión porque también eh, es importante que jóvenes se interesen por hacer ciencia, que sepan que es también una salida laboral y profesional Eh, y bueno, que hace falta también esto en defensa de la soberanía nacional y bueno, que hacer ciencia no solamente es para las ciencias duras o exactas, sino que también eh, las ciencias sociales tienen mucho para aportar, eh, sobre todo en materia de economía, de sociología, bueno, eh, poder continuar avanzando como sociedad y como país. Te agradecemos muchísimo, Gonzalo, por esta comunicación y bueno, también cuenten con Gira Mundo para poder difundir este, los trabajos científicos que están realizando. Bien, estábamos entonces en comunicación con Gonzalo Castillo, él es doctor en Ciencias Sociales, y con quien dialogábamos sobre la importancia de la ciencia nacional y de que el Estado también continúe invirtiendo en este sentido para poder garantizar los avances y el desarrollo de nuestro país. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo. forma de fogón en fogón eh, vos sabéis Luis que eh, acá, acá están, están en Uruguay y estamos bastante este conmocionados con la con el recorte y esto me hizo acordar mucho a, a las cosas que vos decías no la importancia que le dan a ciertas a ciertas ciencias a ciertas ¿Y cómo van dejando las humanidades en, en el olvido? Sí. La, filosofía, la, la filosofía va a ser recortada, o se va a ser animada sí, está, algunas materias. locos. Sí, leí, estoy leí. al tanto. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te genera esto? Eh, parece de cómo la ignorancia está tomando el poder. En lugar de la imaginación al poder, parece que la consigna es la ignorancia al poder y es la ilustración es eh, la ilustración en todo sentido este no me parece totalmente ridículo en un momento en que tenés que equipar a la población con la habilidad de cuestionar cosas de presentar preguntas y de no aceptar respuestas de hacer conexiones y no clavarse en los datos Para lo cual la filosofía es fundamental, si está bien enseñada. O sea, no se trata de historia de filosofía, sino que se trata de la metodología filosófica. Y para mí el arte es importante porque para mí es una especie de filosofía visual. O sea, una forma visual de hacer preguntas y buscar respuestas. Y no respuestas definitivas, sino preguntas que generen otras preguntas. Y sin eso, el mundo no va a sobrevivir. Entonces, que en ese momento, un gobierno decida cortar la filosofía, es como decir, bueno, en realidad el cerebro no sirve para mucho. Cortemos un poco del cerebro y usemos el espacio en el caño para cosas más prácticas. A lo mejor pomada de zapatos o algo por el estilo que sirva y que cause lucro, ¿no? que nos dé dinero. Esa parece ser la, la dirección de esa tendencia. Yo no sé quién tuvo ese pedazo de mierda en la cabeza para decidir eso, pero es tan ridículo que, en fin, no sé, yo lo leí y me empecé a reír. Sabes que la risa es una de las, que las cosas que a mí una también... Una de las vacunas, sí. Sí, sí, por, por, por, a mí, por ejemplo, las cosas, la vez que habla, habla Milley, por ejemplo, eh, me, me hace reír, yo no, no, no lo puedo creer que alguien esté diciendo eso, y hay cámaras y reporteros sí, sí. que, que se me, hace, me genera muchas gracias, eh, el horror, que, ¿no? que estaré tapando el horror detrás. Sí, sí yo nunca lo vi en, en performance, este, no sé si tengo ganas de verlo. Acá tenemos a Trump ocupando ese espacio. Sí, es el inventor, me parece que es el... el... No, el inventor es Berlusconi, de hecho. ¿no? O sea, Trump para claro. mí es un, un alumno inferior de Berlusconi. De Berlusconi. Berlu Berlusconi por lo menos tenía cierta simpatía y la administraba de forma simpática Era un tipo horrendo, era un criminal, era todo lo que quiera, pero era un pícaro. Y, y por ahí ese fue el éxito de Berlusconi. El asunto es que estos tipos ni siquiera tienen picardía, son son burdos, son crudos, son tratan de imitar a Berlusconi, consciente o inconscientemente, y no lo logran. Entonces ni siquiera esa parte está presente. Es muy deprimente. Yo estoy estoy muy negativo con el mundo. Sí, Ya nos habías comentado. Y, eh, volviendo volviendo un poquito atrás. Eh, tu hijo, ¿de qué se ocupa? ¿En qué, ¿En qué van a trabajar juntos? ¿Qué hace tu hijo? No, mi hijo hace lo mismo, nada más que lo hace mejor. Ah. Es artista, educador, este, un tipo que le, además lee mucho y elabora la información correctamente. Yo soy muy erudgan y, y desprolijo y él no. Y entonces, eh, ¿no? Discutimos cosas y o sea, el himno internacional fue un trabajo en equipo. Ah. Con él y él fue el que le dio eh, no. y Martín ración fue muy muy importante también en la producción pero en fin la obra totalmente de equipo vive vive también en Nueva York él ahora sí vive en Nueva York pero está enseñando en Massachusetts es profesor en la universidad de Massachusetts pero él estuvo siete años estuvo en Suecia O sea él se formó en en Suecia hizo la maestría allá enseñó allá unos años y después se vino para acá. ¿Y nació dónde? Nació acá en Nueva ah, Estados Unidos. Sí. Disculpame que te que te que te salté. Pero ¿vos te acuerdas tus profesores de filosofía en el liceo? Sí, me, bueno, me acuerdo de un preparatorio, estuve a una señora Echanis, que era muy buena. Este, no sé qué se hizo ella, pero una tipa muy dedicada, muy cariñosa y muy lúcia. Muy bien. O sea que la filosofía, ¿vos te, te, te formó en, en los liceos y preparatorios uruguayos? Eh, me formó en un sentido raro, porque era muy histórica. O sea, Te hacía ir por todos los este, movimientos filosóficos y los filósofos. Y yo me acuerdo que cada uno que leía decía, ah, este tiene razón. Y después pasaba al otro con la posición opuesta. Decía, ah, no, no, es este el que tiene razón. Entonces me volvía un poco loco. Pero el proceso fue importante. Yo en el momento no me di cuenta. Pero fue importante porque lo importante no era... Eh, lo que decía cada filósofo, sino era el salto de uno al otro. Entonces me enseñó a saltar de una idea a otra y a refinar el salto. Este, y creo que eso es lo que todavía estoy haciendo. Qué bueno. Y, y si eso se pierde, estamos re jodidos. Qué bueno, qué bueno, Oriol Camí, que me decís, porque realmente me parece que es la es la clave del momento para para pensar que te agradezco mucho y bueno vamos a estar a la, a la expectativa eh, de tus nuevos proyectos te mando un abrazo y muchas gracias muy bien gracias chao querido Hasta pronto Chau. informa telesur Venezuela con ese dolor y con esa información vamos a sumarnos ya a abrir el análisis Mónica Riet es la integrante de la Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití en defensa de su soberanía. Vamos a hablar con ella para que nos cuente un poco más de toda esta situación y de qué es lo que a partir de este fin de semana se genera con una nueva guerra de pandillas. ¿Cómo te va? Buen día, Mónica. Buenos días, Marcela. Un gusto estar contigo. Gracias. Estás trabajando en el terreno de los hechos, haces parte del, eh, o hacías parte del movimiento de liberación nacional. Y, y aquí hay que contar también que no solo hay gente que lastima a Haití, sino también hay otra que lucha por salir adelante. Sí, claro. Eh, mira, Marcela, lo que está pasando en Haití en este momento no lo podemos sacar del contexto de todo lo que es América Latina, de lo que es también eh, el Caribe y América Central, y el papel que está jugando el paramilitarismo, que podrá tomar distintos nombres en, según el país, ¿verdad? Pero lo tenemos en Colombia, lo tenemos en Ecuador, ahora con los sucesos frente a las elecciones y el magnicidio, y lo tenemos en El Salvador, no hay país prácticamente, en Uruguay, en el país donde estoy, eh, que es el supuestamente el país más seguro de Latinoamérica, también ha aparecido y está despuntando y creciendo. O sea que lo tenemos que incorporar como un elemento estructural del capitalismo global en esta era, y es una forma de terrorismo de Estado que Estados Unidos está implementando en cada uno de los países, en momentos donde el control social se hace cada vez más difícil. Eh, Haití es un país que está en el tope de todos los guarismos, digamos, del desastre capitalista, ¿no? Del desastre humanitario no es una mm, característica de Haití, sino que, digamos, es el exponente mayor por una cantidad de circunstancias históricas Eh, pero ninguno de nuestros países está exento de estas características. El desastre capitalista, eh, entonces ahora no solo tiene que ver con las políticas económicas de explotación, despojación eh, de la mano de obra y de la naturaleza, ¿verdad? Y de la situación eh, en que nos está exponiendo este este sistema. Eh, ...en peligro de muerte de la especie y de en peligro de muerte de la vida. También producto de que obviamente eh, los pueblos reaccionan... ...los pueblos se organizan, los pueblos luchan... Eh, ...también han eh, implementado a lo largo de la historia distintas formas de represión. Y aunque no parezca tan así ni con esos nombres el paramilitarismo está cumpliendo esa función. Entonces, en, fíjate que en Haití este último hecho que tú relatas que sucedió en el barrio de Canaán fue una, una manifestación organizada por un religioso, por un sacerdote de una religión protestante. Eh, no solamente era una protesta, sino que Eh, de alguna manera era una autoorganización de un barrio lo que está sucediendo en distintos puntos de la capital de puerto príncipe donde fundamentalmente se concentran las pandillas eh, se armaron con sus uh, con sus eh, herramientas habituales de vida de trabajo que es el machete y palos verdad o sea, En otros barrios de Puerto Príncipe fue muy efectivo la organización, la autoorganización de los de los pobladores, sabían dónde estaban porque conocen su barrio, sabían dónde estaban eh, ubicados los pandilleros en sus barrios y salieron a enfrentarlos masivamente. Cuando eso ocurrió tuvieron éxito y los eh, pandilleros se desplazaron y abandonaron esos barrios. En Canadá intentaron hacer lo mismo, pero con, otro, pero con otros resultados, ¿no? Fueron enfrentados con una violencia extraordinaria, fueron ametrallados, eran cientos de personas. Y al día de hoy, eh, tú decías que el viernes había 10 muertos. Hasta nosotros nos llegan eh, eh, las noticias de que habría 20 muertos en un solo día, y un tanto un, un número grande de heridos no fue esa esa manifestación fue ametrallada por eh, por los bandidos con armas de guerra con armas de guerra que se ha comprobado por informes de los propios organismos oficiales norteamericanos que son armas que vienen de la Florida verdad sin control sin control alguno y ni que decir De, los, de, los, eh, de las municiones, porque el gasto de municiones es algo inenarrable, ¿no? Eh, por las noches muchas veces suenan toda la noche los tiroteos. Imagínate que para alimentar todo eso tiene que haber un flujo este, muy importante entre país y país, ya que en Haití no se producen ni, ni armas ni proyectiles. Entonces, otro hecho que, que de alguna manera pinta esta situación, por la cual yo no llamaría guerra de pandillas, si bien existe también la guerra de pandillas, pero no es un problema de guerra de pandillas. Hay una utilización política de la presencia y de la violencia que encaran en determinados barrios y no en otros, estos grupos muchas veces asociados eh, con con autoridades de la policía. El otro día en una carta de organizaciones haitianas, por ejemplo, denunciaban que un comisario de la policía ofrecía servicios muy bien pagos para en las zonas esas complicadas eh, trasladar a ciudadanos trasladar a Ciudadanos y ahí se nos quedó cortada la frase y es una lástima porque el relato que está haciendo es a partir de la, de la información real, del terreno de los hechos, de lo que levantan, eh, de los testimonios de los integrantes de estos espacios sociales en las barriadas de Haití donde late la vida y donde lo que hacen es enfrentar justamente... Este, accionar de las pandillas. Están teniendo una radiografía y un reporte muy, muy extenso. Queremos continuar acercándoles la información, así que en cuanto tengamos a nuestra invitada nuevamente, que como ven, trabaja en el campo de lo social, vamos a ir sumándola también. Eh, si puedes oírme, se te escuchaba hasta este, los esfuerzos que están haciendo. Ahora sí, continuamos escuchándote, por favor. Bueno, Marcela, te decía que autoridades de la policía eh, cobran con, por muchísimos miles de dólares el pasaje en las zonas de conflicto donde están eh, instalados en determinados momentos las pandillas para pasar, para trasladar a las personas de un lugar a otro, ¿no? De manera que, o sea, tienen salvoconducto para pasar por las zonas complicadas donde están las pandillas para pasar a personas. Eh, o sea que hay una connivencia probada ya de mil maneras entre la policía que no actúa. Fíjate que el otro hecho es que días pasados en Cajufo y también en el barrio de Tabá, que por primera vez es el barrio donde está la embajada norteamericana, que es como un búnker, Tiene muchos cientos de metros eh, a la, cuadrados, este, a la redonda, amurallados completamente. Ese barrio fue atacado, es contigo a, a, a, a, a Carrefour, Feuil y otros barrios. Eh, y la gente fue eh, corrida, digamos, la gente tuvo que abandonar sus casas porque les estaban prendiendo fuego las casas, a, además de ametrallarlo. Y fueron desplazados... Eh, hacia los muros de la embajada norteamericana hacia la puerta y los muros allí pasaron la noche a la intemperie mandó la policía vino no a parar a los a los bandidos vino a desplazar a golpear y a echar eh, gases lacrimógenos a esta gente que con niños, mujeres, ancianos estaban eh, a la intemperie como estos 200.000 eh haitianos que están padeciendo esta situación desplazados internos, ¿verdad? Entonces vemos que tanto la policía como la embajada de Estados Unidos, a mí me recordó eh, Marcela en una ocasión en que hubo enormes inundaciones en Venezuela y Chávez agarró a la gente que quedó sin casa y eh, en urgencia, los trajo, tú recordarás bien, no sé si fue a Miraflores o fue a algunos cuarteles militares a donde acogió a la gente, ¿no? Eso hace un, una autoridad eh, decente que está identificada con la gente y que defiende a la gente. La Embajada de Estados Unidos no puede eh, estar pidiendo una intervención militar de Kenia ni de ningún gobierno Diciendo y con el pretexto de que, de que hay que defender al pueblo, de que hay que defender la paz, de que hay que defender los derechos humanos o de que quiere terminar con las pandillas. Está comprobada la injerencia directa por todos los lados, que te, fíjate que te hablé de la aprovisionamiento de armas, no te lo mencioné hoy, pero sí en, otra, en alguna otra ocasión. La declaración expresa de la, de la representante norteamericana del secretario general de la ONU eh, en la ONU en Haití, la BINU, la misión, jefa de la misión, Helen Lalim, ella dijo explícitamente que se sentía orgullosa de haber participado en la federación de las bandas G9, que en su mo momento eran las, las nueve más eh, peligrosas del país, porque de esa forma era más fácil eh, tratar con un líder solo y no con muchos. Digo, eh, cuando la embajada de Estados Unidos estuvo rodeada de gente indefensa que estaba siendo perseguida para ser asesinada, eh, y no quiero hablar de todo lo demás, violada, cortada en pedazos, prendido fuego a sus casas, eh, no tuvo el más mínimo eh, gesto De, de solidaridad, de humanidad, de protección y ni de ninguna cosa. Lo único que sucedió fue que llamaron a las autoridades para que con gases lacrimógenos y palos le corrieran a la gente de ahí. Eh, Estados Unidos está muy necesitado de ayuda, en realidad. De ayuda de Kenia o de quien sea para mantener ese territorio bajo control y que la gente no se... Eh, no se levante y no tenga no pueda tener soberanía y elecciones libres. Con elecciones libres Estados Unidos pierde. Pierde el control de ese territorio porque inmediatamente va a tener un gobierno eh, marcado hacia la izquierda, marcado hacia los intereses populares. Ese es el gran meollo de lo que ocurre en Haití. Lamentablemente con un costo social para ese pueblo sufrido y agarrido demasiado alto, parece, ¿no? Pero esas son las cosas, Marcela. Riet, con nosotros, integrante de la Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití en defensa de su soberanía, militante social. Están viendo cómo este, desde cada espacio comunicacional que se abre, Mónica va contando esta realidad para que entendan entendamos un poco más este lo que lo que va pasando y abordarlo también con una mirada descolonizadora Mónica que es tan importante cada vez que hablamos de, de Haití te damos las gracias por este tiempo muchas gracias a ti Marcela informa Radio La Chispa es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio es modestia desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar los principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia. Es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Memorias de Belén. La clase obrera y el pueblo argentino han vivido los últimos años riquísimas experiencias políticas que entrocan en la historia de nuestra lucha de clases y aclaran cristalinamente cuestiones vitales para los intereses nacionales y sociales de las masas trabajadoras argentinas. Reflexionar sobre estas experiencias, observar el comportamiento de las clases enfrentadas, comprender en profundidad las particularidades de nuestra evolución y extraer las conclusiones para guiar la acción correctamente, es una premiante responsabilidad de los obreros conscientes, de los sectores progresistas y revolucionarios en general, y de nuestras más amplias masas trabajadoras. El parlamentismo es una forma enmascarada de dictadura burguesa. Se basa en la organización de partidos políticos y en el sufragio universal. Aparentemente todo el pueblo elige a sus gobernantes. Pero en realidad no es así, porque como todos sabemos, las candidaturas son determinadas por el poder del dinero, Un grave error sería creer que a través de las elecciones es posible encontrar algún tipo de soluciones a los problemas de fondo de la clase obrera, del pueblo y de nuestra patria. La lucha por el poder obrero y popular, por el socialismo y la liberación nacional es inseparable de la lucha contra el reformismo y el populismo, graves enfermedades políticas e ideológicas existentes en el seno del campo popular. El populismo es una concepción de origen burgués que desconocen los hechos, la diversidad de clases sociales. Al no diferenciar con exactitud el rol y posibilidades de estas clases tiende a relacionarse con prioridad con la burguesía nacional y al ilusorias esperanzas en sus líderes económicos, políticos y militares. El reformismo a su vez reniega en los hechos de la vía revolucionaria para la toma del poder. No tiene fe en la victoria de la revolución socialista. Desconfía de la capacidad revolucionaria de las masas y busca en consecuencia avanzar En la obtención de ciertas mejoras por la llamada vía pacífica, consiguiendo progresivamente que tal o cual el sector burgués que lo domina en progresista acepte concesiones a las masas. Pero como enseña el marxismo el leninismo y la experiencia práctica, las libertades y las reivindicaciones hay que arrancárselas a la burguesía con enérgicas luchas. El problema práctico que nuestro pueblo debe resolver es lograr paso a paso la acumulación de fuerzas necesarias para la lucha final por el poder estatal, que debemos arrancar de manos de, de manos de la burguesía. La lucha popular es desigual, se desarrolla parcialmente en un lugar de una manera en otro, de, en un lugar, en otro momento y en otro momento de otra manera. Necesitamos que todas esas luchas que se den en distinto tiempo y lugar y con una fuerza alcance diferentes, se den siempre por un resultado del aumento de la fuerza de todo el pueblo y que se vaya acumulando hasta el momento que sea oportuno lanzar el ataque final en todo el país y con todas las fuerzas posibles para llevar al triunfo la insurrección armada y popular. No hay manera de avanzar sólidamente en el desarrollo del poder local sin constantes avances en la unidad de movilización de las más amplias masas populares. La unidad de movilización patriótica de todo el pueblo requiere construcción de una herramienta política orgánica que la centralice, organice, impulse y oriente. Es el ejército político de las masas, el frente antiimperialista que es necesario organizar en el mismo curso de la movilización como propulsor y resultado de la actividad política de las más amplias masas populares. Este debe enraizar orgánicamente en las masas con su política patriótica y revolucionaria, contener en su seno la más amplia gama de organizaciones. En el conjunto de estas luchas permitirá poner en pie a centenares de miles de argentinos que, apoyados por millones constituirán una poderosa fuerza revolucionaria, Capaz de derrotar a los capitalistas a sus fuerzas armadas contrarrevolucionarias y despojarlos definitivamente del poder. Capaz de establecer un gobierno revolucionario obrero y popular, de destruir en sus cimientos el sistema de explotación y opresión burgués, imperialista e iniciar la construcción de la nueva patria socialista, abriendo así un largo periodo de libertad y felicidad para nuestro querido pueblo. Esta es un editorial que hemos hecho con algunos fragmentos del libro Poder Burgués y Poder Revolucionario de Mario Roberto Santucho a quien rendimos homenaje a través de este segmento. Queremos decir como San Martín y como el Che, como revolucionarios latinoamericanos, los mejores hitos de nuestro pueblo sabrán hacer honor a nuestras hermosas tradiciones revolucionarias, transitando gloriosamente, sin vacilaciones, por el triunfal camino de la segunda y definitiva independencia de los pueblos latinoamericanos. Barricada TV, Buenos Aires. Estamos en la comuna del Parado 21, donde conviven más de 500 familias, eh, un espacio territorial de 10 hectáreas, donde estamos desarrollando una experiencia política, educativa, económica, productiva, para desarrollar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del movimiento popular, a través de lo que le Simón Rodríguez, profesor de Nuestro Libertador, que llamó la toparquía los gobiernos del lugar. Estamos construyendo un ejercicio que el comandante Chávez definió que de acá es que se va a parir el socialismo dentro de toda nuestra praxis política revolucionaria. Ahorita estamos desarrollando todo una experiencia, que llamamos los distritos económicos, los bancos de desarrollo industriales, cómo nosotros avanzamos en la acumulación de capitales primarios para la emancipación popular y la construcción de una nueva lógica de producción para la comuna esperando 21 es clave cambiar la matriz económica para consolidar lo que el comandante Chávez definió, el socialismo del siglo XXI. El gigante argentino, el Néstor Che Guevara, de, le dijo a sus hijos, hay que dominar la técnica. El mucho para dominar la técnica, dominando la técnica, dominando la producción. Para nosotros ha sido clave en todo este proceso, todo el tema de la producción avícola, piscícola, bovina de la piscicultura, para desarrollar las fuerzas productivas de la comuna y que el control se suma de la lógica del control obrero y que a través del Distrito de Colombo que se planifique la vida en comuna. Desde allí nosotros autodestudamos nuestra educación, autodestudamos nuestros comedores obreros, nuestros comedores generales para profundizar la revolución en el tema del abastecimiento, pero también el elemento educativo a través de la pluriversidad patria grande que no es otra cosa como un ejercicio de la aldea universitaria para el tema de la educación emancipadora y liberadora. Desde allí, como digo, eh, el grande del CHE, Sin, se opera un cambio en la conciencia suelto para construir un modelo comunal y social que para ir a en el siglo XXI como lo soñó y lo diseñó el gigante. La comuna ha sido vital, eh, ha sido una columna vertebral de la participación a través de la asambleas patrióticas permanentes que ha permitido el desarrollo de nuestras fuerzas productivas para ir transformando las realidades sociales y la nueva construcción de realidades políticas revolucionarias en nuestras comunidades. Hasta aquí, Momento Noticioso de Radio La Negra, recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.